Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el paseo de hablar? ¿Con Diego Chávez? Exactamente. ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, gracias. Bueno, el, está saludando domingo Rafael y de Campeones en el Rhin, el programa de voceo. Acá estamos con el equipo. El otro día charlábamos con Mario Margocián, que nos decía que te ibas afuera. ¿Te vas a pelear afuera? Sí, sí, sí Dios quiere, estoy viajando el miércoles rumbo a Las Vegas, que voy a pelear allá por primera vez, entrenando fuerte para, para el 27, ¿no? ¿Cómo te se, se sentís? ¿Bien? Bien, bien. Muy contento, muy alegre de la, de la chance que, que me da la Golden Boy de presentarme en Estados Unidos por primera vez y entrenando fuerte para dar buena imagen allá, ¿no? Hay que aprovecharlo porque no todos los días se dan eso, ¿no? No, no, seguro, no no todos los días, aparte es algo muy importante para mí que que la Golden Boy me haya contratado para pelear allá con solo 13 peleas, ¿no? Es algo muy importante para mí para mi carrera. Bueno, Diego Romero, ¿qué le preguntar a Diego Chávez? De Diego a Diego. Buenas noches Diego. ¿Cómo te vas, Diego Pues ¿Ya sabes el rival que te toca el 27 de marzo? Eh, no, no, están en tratativas con ese tema, así que me mediante vayan transcurriendo los días estando ya en Las Vegas, vamos vamos a saber con, con quién nos vamos a enfrentar ¿no? sí. ¿Cómo fue tu preparación de cara a este compromiso, no. no que será el más importante sin dudas en tu carrera? no Fue algo sorpresivo porque nosotros eh, estábamos planeando más o menos con mi equipo, acá mis hermanos mi equipo de trabajo, teníamos pensado pelear más o menos a mitad de año o a fin de año, tener una chance afuera eh, estábamos entrenando fuerte, tuvimos que cortar 7 días, 10 eh, días antes de las vacaciones que yo tenía Tenía 20 días de vacaciones y bueno Ya el séptimo día me tuve que poner a entrenar Porque se venía muy encima ya el combate Así que nos pusimos a trabajar fuerte Con mi hermano Ismael y Ariel Y todo mi equipo de trabajo, ¿no? Y hemos tenido una semanita en Córdoba Trabajando con Marco Maidana Así que hemos, eh, estamos haciendo un trabajo muy fuerte Para, para llegar de cara al combate 10 puntos, ¿no? Diego, ¿y cuándo estás viajando para, para Estados Unidos? Sí, yo creo que viajando este miércoles Por la mañana para, para Las Vegas Para reunirme allá con ya con todo el equipo De Marco Maidana también, que es que compañero de equipo también mío, así que estamos viajando el miércoles a la mañana. ¿Te adelantaron algo de ganar en esta primera presentación en est allí en Norteamérica? ¿Qué pasaría luego? No, no, vamos nosotros primero en busca de esta primera chance que tenemos afuera y vamos a, a, a dar lo mejor de mí y, y dejar buena imagen para que después la gente de la Golden Boy se contacte con como siempre con mi representante Mario Margociani y que ellos arreglen, después me enteraré yo, ¿no? Eh, Diego, José, te saluda, buenas noches. ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches. Eh, ¿Con quién viajas? Eh, con con tus hermanos o, o allá tener con el equipo de Maidana, como es la, el, el tema eh, no, no, viajo con, con mi técnico Ismael, así que que vamos a trabajar con, con, junto al equipo de Marco Maidana, no pero yo ya tengo mi técnico tengo mi equipo, así que vamos a trabajar junto con mi hermano y, y con el equipo de Maidana, claro, o sabes que Mario nos decía hace un par de semanas que tuvimos una entrevista, que ellos vieron tu video y realmente le llamó la atención por la capacidad no que era tuya y bueno, creo que eso es algún de que cuando Golden Boy, tanto eh, Oscar de la olla como Erick Gómez le pone el ojo a alguien, pienso que es el primer paso para una gran carrera y eso es lo que va a pasar con vos, me parece. Vale seguramente Yo dando una buena imagen allá Sé que, que tengo buen estilo de boxeo, buena línea Y sé que cuando tengo que pelear, peleo Cuando tengo que boxear, boxeo Así que eso creo que le ha llamado la atención a la Golden Boy Así que estamos al, en víspera de, de ver qué, qué proponen ellos Para para luego sacar adelante lo que sigue ¿no? ¿Va a ser en Welter o en Mediano Junior? No, no, yo acá en Argentina voy a combatir en las dos categorías Ya lo he dicho en varios en varias partes que me han dicho de Si va a pelear en Welter o en Super Welter Pero afuera voy a pelear en Welter Welter natural porque soy muy chico para, para Super Welter, ¿no? A nivel internacional a nivel nacional acá en Argentina voy a pelear en las dos categorías, pero a nivel internacional no porque soy muy pequeño. Claro, igualmente siempre sabemos que la, la primera experiencia se hace con alguien más o menos potable, que porque siempre está el, el debut con los nervios y toda la carga lógica de lo que es debutar en Las Vegas, ¿no? Sí, seguro, seguro a razón de eso un poco me brinda seguridad y mucha confianza la, la experiencia que tuve con la selección pero ahora de profesional acá mucho la, las cosas y bueno para mí con 13 pelea pelear en, en un lugar tan importante como Las Vegas es algo impresionante y vamos a tener un poco de nervios pero gracias a Dios de que me pasé a profesional creo que nunca he tenido ninguna clase de nervios pero por esta vez creo que sí porque va a ser algo muy importante para mí ¿no? claro aparte en una gran peleada donde también va a estar Joan Guzmán con Alif Funeka pero nosotros vos que a Lucas Matisse que ahora peleó en México le decíamos digo son los momentos para disfrutar porque estas cosas es como dicen solo se vive una vez esto ¿no? Sí. Sí, sí, seguro, solo se ve una vez También, como dice el, el dicho, el tren pasa una sola vez Si no lo sabes aprovechar, no no no, no pasa nada Si te colgas, podés pasar a un plano mejor Y si no te colgas, bueno, serás uno más de montón, ¿no? Ah, no, no, pero igualmente, eh, mira toda la gente del ambiente del boxeo Sabe que eso es una gran promesa Pero que ya tenés, o sea... Eh casi es una realidad, no no pasa de promesa porque ha demostrado toda todo tu valor, toda tu calidad ante rivales de jerarquía. ¿no? Sí, sí, eh, trabajo diariamente para, para demostrar realmente lo que es, lo que es Diego Chávez arriba en ring, ¿no? Creo que lo he demostrado en, en el último combate mío frente a a Daniel Savoya, que era un rival bastante fuerte y demostré mi capacidad boxística, que yo sabe la gente que yo por ahí metía la mano y ganaba por nocaut. Ahora he demostrado que también sé boxear y que que por ahí puedo pasar más round y definirlo. Cuando yo quiero. ¿no?